Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva.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 Buenos días, estamos en una nueva emisión del Enredando las Mañanas, esta vez eh, una vez más eh, desde el estudio de Víctor Basterra y esta vez eh, aquí colaborando con mi compañera Natacha eh, en esta emisión especial. Buenos días Natacha. ¿Qué tal? Buen día Matías. Todavía está como arrancando, ¿no? Sí, sí, la, mi, mi voz lo, lo dice perfectamente en qué momento del día estamos y qué es la mañana. Bueno, eh, pudimos, pudimos salir al aire eh, después de, de una nueva cadena nacional maratónica, ¿no? Después del día de ayer. Sí, sí, la verdad que sí. sí. Que nos hubieran levantado del aire de la red si hubiera estado hoy el discurso de... ¿De la presidenta? No, no de, perdón, que... ¿de la expresidenta? No, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Igual no fue cadena nacional. Digo. ¿Cómo que no? Si lo levantaron, no, no, no. hasta TN levantó la, el, el actito de, de, de Mauricio en, eh, en Salta, en Jujuy, no me acuerdo ahora. Eh... Ah, verdad, porque él estuvo con Uturbey. Exactamente, exactamente. Eh, ¿Queremos, así que... eh, quiero, déjame hacer una aclaración, Mati. Estamos en obra acá en la retaguardia. Entonces van a escuchar... Eh, Va a ver, es un programa con efectos especiales. Exactamente, un programa con efectos especiales integrados. La gente pasa, vamos a escuchar muchas cosas. Eh, fue fue divertido. Saludo, le mandamos un saludo a los compañeros trabajadores, los trabajadores que están acá subiendo, bajando, con los baldes llenos de material y demás. Eh, fue lindo eh, ayer a, a la noche ver eh, estos programas de Chimentos que se dedican a la política Y rasgarse las vestiduras unos contra otros Me ¿no? perdí todos no, Absolutamente no. todos no Fue, vi nada. fue una, una novela épica eh, Verlos ayer eh, Rasgarse las vestiduras de un lado eh, Y del otro eh, en, en una jornada más eh, Pau Périma ¿no? ni, ni unos ni otros eh, nos convencen Los venimos denunciando ambos de, Desde hace rato Desde los diferentes medios alternativos Y las organizaciones populares y sociales, eh, pero bueno, en, en, una, en una jugada más, en un capítulo más de esta novela mediática de, de los partidos políticos que representan a, a uno y otro color y para nada representan al pueblo, eh, se jugó una jornada ayer eh, novelesca con el multitudinario acto de acompañamiento a Cristina, con agresión a periodistas, eh, a mujeres, eh, con todo con toda la repulsión que me causa la señora Mercedes Ninsi no pero eh... ojo con las apreciaciones personales por eso eh, es una apreciación personal es una apreciación y personal yo, y Mercedes no Ninsi a, me pro... a mí a, ma... a Matías dije, Bregante mmm, Mercedes no. Mercedes <risa> Ninsi <risa> le provoca repulsión pero sí, estoy obvio, diciendo creo, también, creo que está mal cualquier tipo de, de agresión co como periodista y también como mujer digo, No, eh... yo lo que lo que sí eh... Eh, más allá no del acting La, no la justificación exacta y todo un acting alrededor Porque claramente se ve que no le pegan Sí que hubo un forcejeo en esa situación Pero Por ejemplo La gente, o sea el periodismo En general, sobre todo hablamos de los medios hegemónicos hegemónico, eh, Infla Infla, infla, infla la paciencia de la gente, los órganos femeninos, los órganos masculinos, sí, es, infla es. un montón de cosas. Y después, cuando la gente está cara a cara con esas personas, viste, bueno, va a tener una reacción. No, que después, no, no estoy justificando lo que sucedió ayer, claramente. No, pero, se, no se justifica la reacción, pero claramente. Un poco lo que Mercedes, eh, Mercedes Nisi está en ese juego y es una provocadora de, es una de, de, de esas los medios. periodistas que va y, por ejemplo. No sé, cuando estuvo lo de estos tres prófugos que estuvo todo el país paralizado durante todo ese tiempo con esa, con esa bendita noticia, también hacía unas notas, perdón, la periodista hacía unas notas paupérrimas que no lo podías creer. Iba a la puerta de la casa de, donde supuestamente había estado uno de los prófugos revisando la basura y se sacaba fotos mostrando lo que habían consumido la noche anterior los prófugos, supuestamente. O sea. No, nada, sin palabras, qué sé yo. Sí, bueno, si, si hubiera algún tribunal de ética, seguramente el título de periodista eh, alguien como Mercedes Nici no lo tendría, pero bueno, parte de, del circo que, que estuvo sucediendo ayer en, en Comodoro Pi, eh, y bueno, y que después siguió por el, por el resto de los medios, eh, hoy no va a ser uno de los temas que tratemos fuertemente, era para... Por supuesto que no, era solo para entrar. Era solo para hacer una entradita y no, no pasarlo por alto, que fue... Eh, Un, un hecho social importante eh, que sucedió en la, en, en la capital federal pero bueno, vamos a tener eh, varias cositas muchísimas variadas cosas eh, ahora vamos a, a, a poner un temita ¿puede ser? Sí, claro, para levantar un poco la mañana perdón, me estaba tragando el café <risa> <risa> eh, todavía estamos en pijamas, ¿no? Sí, totalmente. De casa a la reta en pijamas. Así que bueno, vamos, vamos con un temita y después del tema vamos arrancando este, esta nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con número 2000. Yeah. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo, Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Pare a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterba y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé, me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que mis queridos chichipíos, RNMA, Perú con papas fritas y.. Rompe con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Yes. Yeah. las mañanas, eh, una vez más aquí del estudio de Víctor Basterra eh, saliendo desde el barrio de Mataderos por la retaguardia y por eh, la retransmisión y el envío de la, de, la, de la red nacional de medios alternativos para el resto del país. Y bueno, uno de los temas que teníamos preparados para tratar en esta mañana, en el Enredando de las Mañanas, eh, tiene que ver con una situación que se está dando eh, en, eh, en la localidad, en el barrio de Ramos Mejía, eh, eh, parte de, del municipio de La Matanza, aquí en el conurbano bonaerense. Eh, una situación que se está dando con una feria autogestiva, Feria de las Cholitas, una feria tradicional que se venía realizando en Plaza Mitre eh, desde, hace, desde hace unos cuantos años y, y que, bueno, fue... En su, última, en su último intento de, de feriar allí en la Plaza Mitre, eh, hace eh, alrededor de un mes más o menos, si no me equivoco, eh, fueron, fue prohibida la intervención de, de la feria autogestiva allí en la plaza. Y bueno, para, para hablar de, de este tema y de cómo está la situación, estamos en comunicación telefónica con Florencia, una... Eh, de las artesanas autogestivas que participa eh, de la feria. Florencia, ¿qué tal? Buen día, Matías te saluda. Hola Mate, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, eh, bueno nada, un poco ahí estábamos comentando eh, sí. eh, lo que venía pasando, ¿no? Esta, para nosotros, o por lo menos a mi entender, es claramente eh, una prohibición sin, sin sentido. De, sí. de, de una situación, de un hecho social en el espacio público eh, que en vez de darle las garantías y darle las facilidades eh, para que suceda, eh, se lo prohíbe y se lo chicanea con, eh, con medidas eh, nada, burocráticas claro, eh, municipales sí, para sí, que sí. no suceda, ¿no? Si querés contarnos Tal, un poco cómo fue la prohibición y, y, y, bueno, y cómo vienen sucediendo los hechos, ¿no? Bueno, el pasado 12 y 3 de marzo iba a ser el inicio, digamos, de este ciclo, de este año de la feria. Nosotros generalmente, bueno, en verano no la hacemos, así que la primera de, de este año iba a ser 12 y 13. Eh, bueno, y aparentemente por denuncias de vecinos, que entre paréntesis, porque vale la aclaración, que no sabemos si fehacientemente las denuncias están hechas ante una comisaría o simplemente es un vecino que llamó por teléfono y hace una denuncia, Eh, ...no nos dejaron armar la feria... ...bueno y llegamos el sábado a la mañana... ...nosotros los sábados arrancamos a armar a las 10 de la mañana... A concentrar a todos los artesanos... ...organizarnos tranqui... ...bueno nos encontramos con policías... ...con autoridades municipales... ...que también igual no estaban en ese momento... ...sino que dejaron orden a los policías... ...de que no armemos en caso de armar... Eh, ...orden de levantarnos la mercadería... ...de, de secuestrarnos todo... Así que bueno, y que tenían orden de estar todo el fin de semana ahí eh, para que nosotros, para garantizar el, el no armado de la feria. Qué, qué gran operativo, Así, ¿no? Por, por una feria sí, autogestiva. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo, el domingo aún más. Eh, por suerte de eso, la verdad que gente, eh, tanto organizaciones sociales como vecinos, amigos y todos compartieron y la plaza sábado y domingo hubo más gente que nunca. Eh, se pueden hacer las actividades no nosotros laburar, pero bueno en principio también era un poco visibilizar lo que hacemos y, y el apoyo <ríe> este de nada mostrar que no hacemos nada malo en realidad claro. es como que me río porque realmente es muy contradictorio lo que pasa no Este, y bueno eh, a, a raíz de eso lógicamente bueno empezamos toda la vía burocrática en pos de que realmente nuestro objetivo es hacer la feria la feria levanta la liberación, no es solo una feria sino que organizamos eh, entre artesanos y artistas también porque participan de la organización artistas hacemos shows eh, para chicos talleres eh, tocan bandas tanto del barrio como no porque vienen bandas de todos lados La idea es la promoción de la cultura y de la libre cultura, ¿no? Digamos, como un espacio abierto a la cultura para todos y hecho por todos, ¿no? Como también desde el barrio o, y no también. Así que, bueno, ahí comenzamos a partir de eso, de, de este episodio. Todas las vías burocráticas, HCE, Honorable Consejo Deliberante, para solicitar permiso. Desde Cultura también, que nos dijeron que hablemos con cultura, hemos hablado con cultura, eh, hablando con concejales por separado. Bueno, esto arrancó, eh, prácticamente te diría, si fue 13, el 15 fue eh, nuestras primer tocadas de, de puertas, y estamos a 14 del mes siguiente y. Y bueno, todavía no tenemos ni una noticia, o sea, en realidad la tenemos, está dictado el permiso, pero faltan las firmas de todos los concejales. Qué raro, eso es una matanza. Eh, Florencia. Nada, tocamos todas las semanas, dos, tres veces por semana, timbres y esto, en fin. Florencia, Así acá te, te saluda Natacha. Eh, P estaba pensando un poco en lo que decías. La feria, sí. eh, digo, porque tenemos gente muy cercana que, que está ahí en la feria, compañeros, ahí. amigos. Eh, nosotros dos particularmente, aparte de, de ser integrantes de la retaguardia, somos integrantes de familia y amigos de Luciano Arruga. Ahí y, va. y por lo general nosotros, digamos, a la feria de las cholitas, para que también la gente conozca lo que es la feria, no se trata sí. solamente de una feria, hablando eh, chabacanamente, solamente que es para ir y consumir digamos ¿no? claro digo tiene todo un contexto tiene todo un contexto un social cultural, digamos, claro ser... exacto tiene todo un sí. contexto que me parece que es importante de resaltar que tiene que ver con denuncias que tiene que ver con eh, ofrecer espectáculos para niños que tiene que ver con un montón de cosas eh... sí, a la gorra no digamos Exactamente. Eso, eh, siempre promocionando la cultura desde el que eso eh, libre consumo digamos justamente es todo lo contrario a eso no digamos Por ahí empezamos organizándonos entre entre artesanos, pero nos fuimos empezando a armar con con todos los que necesitan generar espacios, no solo de laburo sino también de promoción de, de sus actividades y, y eso, de no tener que pagar, ¿no? Como que por ahí desde la parte de los músicos y los artistas callejeros que tengan que pagar para para poder ofrecer sus espectáculos. Eso también es como esa forma de de buscar el sentido también de la feria, digamos. Flor, eh, sí. ot ot otro tema para resaltar, digo que tal vez eh, eh, es bueno marcarlo, eh, sí. más allá del carácter autogestivo que bien decías, que termina ayudando a los músicos emergentes, a los músicos callejeros, de no tener que estar sometidos al circuito comercial eh, eh, y, y explotativo que termina cobrándoles hasta, hasta para tocar en, claro. en, en los boliches y en los bares. <risas> Eh, digo, también un punto también para remarcar es que la Feria de las Cholitas eh, no hace una eh, ocupación constante del espacio público. Sí, totalmente, totalmente. Es, es una feria itinerante que sucede algunos días del mes, ¿no? Exactamente, la hacemos una vez al mes, claro. por eso también hinchamos tanto en que es bastante injusto lo que nos pasa, porque eh, tal cual, lejos de querer apropiarnos de, de un espacio público, al contrario, es poder disfrutarlo y Y en realidad también hasta hay un sentido de que buscamos el sentido de pertenencia al espacio público, que la gente vuelva a las plazas, ¿no? De repente en este momento en donde se maneja todo por Facebook y WhatsApp, que se empiezan a encontrar la gente y que se genera un espacio donde vayan a tomar mate y de repente nosotros en el oeste que tenemos pocos espacios públicos, en vez de irse no sé, a Parque Centenario a pasar el día, que se vengan a la plaza de barrio, nos parece como también súper claro. significativo sí, el por, territorio. Por otro lado, contrastar de que muchas de las ferias municipales a lo largo y ancho del país terminan siendo regenteadas por punteros Que, que bueno hacen un manejo ahí bastante sí, raro porque hay, un digo, hay, hay una ordenanza que dice que el puesto vale 15 pesos y después el artesado termina pagando casi 100 pesos o más, por, sí. en algunos casos y en otros menos, pero digo hay toda una repartija de guita ahí claro. eh, entre los punteros y, mm. y algunos personajes nefastos, ¿no? Sí, eh. sí tal cual. O sea, bueno, nosotros... sí, bueno, sí, sí. Ah. No, no, no, no, eso también, O sea, generamos sí. dinero, de los propios fondos por eso también vale la creación de la autogestión, que todo el dinero que, que juntamos nosotros es para para gastos internos de la feria, ya sea el alquiler de sonido para proveerle a los músicos, okay. este, gastos de difusión, que hacemos bocha de difusión, y bueno, ideas que van surgiendo de cosas, pero no, nadie se queda con un peso de nada, es solo el esfuerzo del trabajo, trabajo colectivo, colectivo. Nomás, sí Y, y particularmente eh, con lo que respecta a la, a la actividad que están prom eh, promocionando para este sábado, eh, bueno ¿qué, ¿qué nos podés contar de eso? Bueno, ya tenemos bastante organizado todo, estamos como eso, muy nerviosos y atentos. De hecho, en este momento hay gente esperando respuestas allá en el HCD. Este, como te decía, el permiso fue escrito, nos lo mostraron el martes, eh, pero sin firma. Así que seguramente en cualquier momento lo, lo publiquemos en el Facebook para que se sepa de que realmente estamos laburando a pleno con eso. Y, y bueno, y eh, también el problema supuestamente es el sonido. También nos hablaron de que no existe un marco legal para lo que hacemos con este mismo sentido, de que hay otras ferias que eh, son totalmente diferentes. Entonces... Es como la, la teoría y la, la tanta burocracia que estamos eh, padeciendo es porque no tiene un marco legal, eh, como que generalmente lo que es actividades eh, músicas o lo que son actividades culturales van por un lado, feria por otro, o sea que serían tres cosas diferentes que tendrían que marcar en una sola, por claro, eso bueno, es el tiempo, en es, teoría. ¿no? Eso en teoría no no tendría que ser un problema para ustedes porque bueno si no hay una ley que lo prohíba no es delito. Eh, o no totalmente, hay contravención, eh, digamos, ¿no? ¿no? Todo lo que no lo que no tiene ley no está prohibido, pero bueno, parece que no es tan así. Este, y el, y el sábado y... que hacen una una convocatoria hacer el una actividad o de las hacer la convocatoria, convocando, sí. eh, vamos a realizarla. Este, también existe una ley, uno, perdón, una ordenanza que eh, que justamente avala las ferias en los espacios públicos, que no la pueden prohibir. Eh, que igual, de todas maneras, nosotros queremos que la feria se marque tal cual es, porque realmente la feria sin artistas no es la feria, digamos, ¿no? Como que eso también que valga la aclaración porque no es que solo queremos laburar, queremos laburar todos de la misma manera que venimos laburando siempre. Claro. este Y bueno, sí, estamos organizando a pleno ya... Eh, por ahí va a ser todo de modo acústico por el tema de que hay ruidos molestos, que eso también lo tenemos que ir trabajando, a ver si los decibeles que tenemos, porque les puedo asegurar que el sonido que alquilamos es ínfimo en comparación a las actividades que a veces realiza el municipio desde sus diferentes sí, direcciones, sí. que sí, el sonido es realmente pesado y gigante y nosotros no tenemos un sonido grande. Eh, así que, bueno, planeamos eso, eh, que ser actividades, va a haber payasos, va a haber talleres, Van a tocar eh, sicuris, van a tocar eh, tambores, o sea, todas actividades sin sonido. Así Perfectá, que a partir sin... de las 14, sábado y domingo, los esperamos a todos, más que nunca. Y, y bueno, la, la idea puntualmente es ir a apoyar a la feria, que los vecinos y quienes quienes conocemos y hemos participado de la feria, eh, nada, vayamos a apoyarlos ahí a, a los laburantes, y se siga con la juntada de firmas también para, sí, para avalar sí, la feria, sí. ¿no? Sí, seguimos juntando firmas, por suerte también, la verdad que hemos juntado un montón, y nada, recibimos el apoyo de la gente, que es lo más lindo, no sé, es maravilloso encontrarnos con que realmente mucha gente quiere que, que vuelvan, que, que la plaza cambió, desde que arrancó la feria, que... Este será nuestro cuarto año, así que nada, ahí siguiendo peleándola y, y apuntando que se va a lograr <ríe> eso, con esa positividad extrema. De una, de una, de una. hay que ir, hay que ir por esa. Eh, sí. Bueno, Flor. No perder espacios. De, totalmente, lado, totalmente. Que está todo bastante, nada, no sé, bueno. Está, está, está, está compleja la cosa. Sí, sí, eh, sí, sí. Eh. Bueno, de, desde aquí ya, eh, por lo menos nosotros no nos quedaron más preguntas por hacer, no sé si te quedó por agregar algo. No, eso, los esperamos a pleno, hasta el fin de... A mañana a partir de las cuatro y media nos juntamos en la Plaza Mitre, vamos a hacer una bici choleada, vamos a dar unas vueltas por ramos, repartiendo volantes, eh, con nuestros carteles, promocionando la feria y también apoyando, así que todo aquel que quiera venirse con o sin bici, si tienen y si no caminando... Eh, vamos a dar ahí unas vueltas por Ramos y como eso te decía, a las 14.30 en la Plaza Mitre nos juntamos todos. Perfecto, Flor. Eh, un saludo y bueno, vamos a estar ahí acompañando de, desde la Red Nacional de Medios Alternativos y también desde Familias y Amigos de Luciana Rúa, que eh, somos eh, vecinos de, de trabajo ahí en, en la zona. Tal cual. Un abrazo, bueno, chicos, Flor. Chicos, les agradezco mucho. ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos el fin de. Nos vemos. Escuchábamos a Florencia, una de las artesanas que participa en la Feria Las Cholitas, eh, Bueno, en relación a una actividad que se va a estar realizando los días sábado y domingo próximos, en la Plaza Mitre, a partir de las 14 horas, van a estar haciendo la feria, va a haber bandas en vivo, talleres a la gorra, espectáculos para niños, todo en un formato de bajos decibeles para que no, no se enoje ningún, ningún vecinito de la Plaza Mitre, Y, y bueno ahí apoyando eh, el arte autogestivo y, y, la, y también apoyando esta, esta idea ¿no? que se plantea estos espacios que promulgan la autogestión no dependen de, de ningún eh, gobierno de turno de ningún municipio son hechos sociales, culturales que se dan de, desde la gente y para la gente y que, y que particularmente tienen estas características que nombramos, la autogestión Eh, la situación cultural que se da para, para todos, para niños, para jóvenes, para grandes, para, eh, para más grandes, porque hay todo tipo de espectáculos mientras sucede la feria, la posibilidad de que estos eh, feriantes eh, y diseñadores autogestivos puedan mostrar y, y trabajar con sus productos, y por otro lado lo más importante eh, es esta visión del compartir el, el espacio público, de no pasar a ese concepto eh, cooptador de los espacios públicos En donde eh, algunas ferias y algunos feriantes y algunos trabajadores Quedan instaurados todos los fines de semana en el mismo lugar durante años eh, Y no hay posibilidad para que haya una renovación o para que haya un movimiento Y que se pueda compartir eh, el espacio con nuevos artistas y artesanos eh, Justamente la Feria Las Cholitas promueve y se mueve de, de una manera totalmente contraria Y nos parece un acto nefasto de censura, como ya hay otros, otros actos nefastos en La Matanza, con la manera que tienen de manejarse con las policías, con la manera que tienen para manejarse con los jóvenes de las barriadas, con la manera que tienen de manejarse con las murgas. Recordemos que en La Matanza las murgas están prohibidas por ordenanza municipal. No pueden realizar actividades las murgas en La Matanza, no pueden ir a practicar a las plazas, no pueden hacer eh, sus desfiles en el verano, solamente aquellas que participen del de corso municipal. Es el único día que en La Matanza eh, la, eh, pueden, pueden realizar actividades en las murgas de allí. Así que en este espíritu prohibitivo, que ya venía con Fernando Espinosa y hoy continúa con Magario, eh, nada, eh, van por la Feria de Las Cholitas, que es una feria que sucede una vez al mes eh, en la Plaza Mitre, allí en Ramos Mejía, y que trae toda otra información, todo otro hecho cultural, y bueno, sufre.. El, el, la persecución una vez más De la Municipalidad de La Matanza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 Punto .org.ar punto Bueno, volvemos con más... Enredando las mañanas, hoy la transmisión desde la retaguardia. Eh, suplentes con aviso aquí con la compañera de ella. No somos suplentes, somos, somos compañeros y cuando nuestro, nuestros trabajos y nuestras vidas nos lo permiten, eh, gustosos de Exactamente. colaborar. Exactamente. Eh, así que bueno. Eh, bueno, veníamos de, de hablar de la situación de la Feria de las Cholitas. Y ahora eh, teníamos... Nos vamos a un tema bastante eh, controversial, lamentablemente. ¿Para quién controversial? Para algunos. Para ah, algunos. bueno. Para nosotros, para claramente, nosotros, claramente, que, claramente no. que no. Obviamente, compañero, pero bueno. Bueno, Decir en esto... la gran mayoría de la población eh, lo es? Yo, yo creo que no. Me parece que es un tema que tiene que ver con intereses corporativos norteamericanos. ...y con intereses morales de la Iglesia Católica o el sector que responde al Opus Dei... ...que maneja algunas cuestiones políticas y que termina metiendo los pies en el plato... ...en cuestiones como la del aborto legal y otras tantas que tratan de regir la moral... ...de la población aquí eh, en este surenio eh, país argentino. El tema que, que queremos tratar hoy tiene que ver con eh, un, un lanzamiento que se dio la, la semana pasada en la capital, con una asociación civil, Ong. ONG, Ong. Una, una ONG, perdón eh, que se lanzó la semana pasada, que se llama Mamá Cultiva, y que tiene que ver con un grupo de madres que decidieron asociarse y poner en práctica activa eh, el uso de aceite canábico medicinal para sus hijos, para sus familiares que tienen eh, particulares enfermedades a las cuales la medicina tradicional y de laboratorio no les ha dado ninguna respuesta ni solución y si sí la han encontrado en aceite canábico vamos a dejarlos escuchando la nota que realizamos la semana pasada con Nacho uno de los activistas participantes de Mama Cultiva y también activista de, del cultivo canábico desde hace años que, que, bueno, que, hablaba, que hablaba con nosotros y nos contaba eh, bueno, qué era todo este proyecto de Mama Cultiva Volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre, desde el estudio Víctor Basterra, una vez más usando el aire de La Retaguardia, recordarte que están abiertas nuestras redes sociales, Aparición con Vía de Luciano Arruga en Facebook, nuestro Twitter, arroba R Zona Libre, y si bueno, nos podés escuchar, nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar de los temas que teníamos preparados hoy para tratar en, en este programa tiene que ver con una presentación que se dio eh, hoy por la tarde la cita a las 4 de la tarde eh, de la ONG Mamá Cultiva Argentina que bueno, en la, en la difusión eh, eh, ampliaban con una frase explicando ¿no? de, de, qué, de qué se trataba esto y le, les leo un poco el, el primer párrafo Somos un grupo de madres de niños con epilepsia refractaria y otras patologías a las cuales la medicina tradicional no les pudo brindar un tratamiento para disminuir su sufrimiento y el de toda la familia. Y bueno, para hablar de, de esta presentación y de lo que tiene que ver en relación a, al cannabis eh, medicinal y todo este movimiento que bueno mundialmente viene eh, ajustando un poco un poco más las cuestiones que tienen que ver con eh, las leyes, con, con romper con esas estructuras que hay por parte de, de los laboratorios y de la medicina tradicional y que aquí en la Argentina y en Latinoamérica regionalmente de a poco va, va avanzando sus primeros pasos. Estamos en comunicación telefónica con Nacho. Eh, Nacho, no sé si nos estás escuchando, no te preguntamos tu apellido. ¿Cómo estás, Mati? Te saluda. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Sí, sí, te estoy escuchando. Ahí va. Eh, bueno, Nacho, nada, eh, la verdad que leíamos esta semana, nada, nos no pareció una, una buena iniciativa. Eh, entendemos que esto viene a relación de, de una ONG que, que viene trabajando de esta manera y con esta temática en Chile y que estará la presentación oficial aquí en argentina y bueno nada ¿qué, qué nos podés contar de lo que fue la actividad de hoy y de la presentación y, y bueno de, de, de la ONG y del movimiento en particular que tiene que ver con el cannabis medicinal. Bueno la verdad que estamos muy, muy contentos hoy pudimos hacer la, la presentación de Mamá Cultiva que bueno bien como vos decías eh, es una, una ONG que se está formando Eh, con el objetivo de agrupar padres que no encuentran en la medicina tradicional eh, un tratamiento para, para las afecciones de sus hijos, como en este caso podría ser la epilepsia refractaria. Bueno, ahí... Eh, ver, después de epilepsia refractaria tuvimos como un bache. Nacho, no sé si, si querés repetirnos lo que estabas diciendo. Sí, que bueno, que el, el tema de la epilepsia refractaria son chicos que, que tienen entre 5, 10 o 400 ataques de epilepsia por día y que vienen probando con todos los anticonvulsivos del mercado eh, sin encontrar ningún efecto positivo en sus tratamientos y no solo eso, sino que eh, teniendo como efecto colateral un montón de efectos adversos que eh, nada, realmente ya los, los padres No saben si es peor la medicación o el problema que tienen. Eh, y bueno, la, la verdad que con, con como vos decías, con el movimiento que viene habiendo en Latinoamérica y en el mundo y gracias al trabajo que está haciendo Mamá Cultiva en Chile y Fundación Dalia, eh, cada vez tenemos más información y sabemos que hay muchos de estos casos que se pueden tratar con el aceite de cannabis. Sí. Eh, de hecho, hay muchos hijos que ya se vienen tratando y pasan... No solo de, no solo dejan de tener ataques, sino que empiezan con una reconexión. Eh, muchos de estos chicos son autistas, no hablan, no no miran, no, no señalan. Eh, y la verdad es que los cambios que, que están teniendo gracias al cannabis son increíbles. Muchos están empezando a hablar, se empiezan a socializar. Y, y no solo los chicos, sino los padres, ¿no? Que hay chicos que tienen 17 años, por ejemplo, y no nunca habían hablado, no, no, no los, los padres los, los gracias al, al, al canal los están empezando a conocer. Eh, y sí. la verdad que es, es, o sea, es muy difícil de, de, de, de, de, de explicarlo lo que lo que es para los padres, ¿no? Es, eso, estas experiencias. Yo no soy padre, yo soy cultivador y, y a raíz de esto vengo en contacto hace bastante tiempo con varios padres, con, con hijos con estas patologías, y bueno a raíz de esto es que. Que surgió eh, esta agrupación, ¿no? Sí, y particularmente, bueno, algunas de, de, de las cuestiones que nosotros entendemos que, eh, también para explicarlo, que el, el caso en particular que, que trascendió para fin del año pasado, de esta familia que logró un fallo judicial para poder eh, importar. Claro, a... de, de María Laura. Claro, digo, est esto es, eh, es una es algo particular, ¿no? Es, la, no es lo genérico, no es lo que generalmente pasa y hay todo un movimiento de, de boca en boca y, y de padres que hasta muchos de esos padres no no son cultivadores ni consumidores de cannabis y terminan eh, acercándose y teniendo relación con las agrupaciones de cultivadores eh, que bueno solidariamente terminan colaborando con la producción de, de este aceite canábico para poder eh, llevarlo a, a, a sus hijos ¿no? y a esos, a esos tratamientos. Es que sin duda, como vos decías, el, el cultivador hoy tiene un rol fundamental en todo esto, porque la realidad es que la mayoría de esta gente que necesita el aceite de cannabis eh, no cultiva, entonces eh, eh, las primeras, las prim los primeros acercamientos dan en su mayoría de los casos gracias a, a los cultivadores, ¿no? Claro. Eh, y, y por otro lado, lo, vos mencionabas el tema de, de, de, del caso de María Laura, que lo que consiguieron es la, la, el permiso para poder importar el aceite de Charlotte. Eh, Déjame decirte que esto no es eh, la solución. O sea, claro. El Charlotte realmente le sirve a, a un 30% de los casos. Eh, otros casos necesitan cepas más altas en CHC o cepas ratio 1-1 que tengan el mismo valor de THC, y de CBD, pero tampoco se puede determinar por patología ni por edad. Como que cada chico es una situación distinta, y, y vos podés tener la misma patología, la misma edad, ¿no? y a los dos chicos no le funciona la misma cepa. Con lo cual, eh, lo que, un poco lo que, lo que vienen a pedir estos padres es que se les se permita el autocultivo, que se permita el cultivo comunitario, porque necesitan cultivar y la eso y, y, y, y el cultivo comunitario porque necesitan ahora, no, no pueden esperar a, a sembrar, a, o sea, a hacer todo el proceso y que quizás no sea lo que les funciona. Entonces nosotros lo que estamos eh, pidiendo y que de alguna manera también estamos diciendo que vamos a hacerlo a pesar de todo lo que pasa, es eso, es poder cultivar, poder tener distintas variedades para poder encontrar eh, un alivio y una mejor calidad de vida para todos estos chicos, y no solo hablamos de los chicos, porque es una a ver, el, el cannabis medicinal no solo sirve para eh, chicos con excepción eh, hay gente con, en, con cáncer, hay, hay gente con fibromialgia, eh, hay gente con esterosis múltiple, artritis artrosis, eh, dolores crónicos de columna, glaucoma y eso es todo lo, lo que sabemos Son los pocos estudios que hay en el mundo, entonces lo que se está pidiendo es que se regule, que se avance, que se hagan estudios, pero primero que nada es que se permita el, el autocultivo. Y te iba, te iba a hacer una, una consulta, porque también en los últimos años, eh, así como, como ha avanzado en Latinoamérica eh, lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y también con el movimiento canábico en general, que, que, que se, han, se han construido un montón de, de, de situaciones que, bueno, todavía no, no son las ideales en todos los países, pero se ha avanzado muchísimo en estos últimos 10, 15 años, 20 años, si querés. Eh, también, eh, esto es, es una visión mía particular, eh, el país que más persiguió a los cultivadores de marihuana o, al, o a la marihuana o a la planta de marihuana, que es Estados Unidos, de golpe empieza a tener una, una apertura sistemática en algunos estados en donde se empieza a generar toda una industria con el cannabis medicinal, eh, propiamente dicho, y yo a veces digo nada, lo veo desde la lógica comercial eh, que creo imperialista, que viene de Estados Unidos y con el cual manejan todas las grandes corporaciones, digo, si estos, estos tapones, estos frenos que nos van poniendo eh, los diferentes eh, nada, movimientos políticos que nos van gobernando en Latinoamérica no tienen que ver con prevalecer el desarrollo de la industria canábica en el país del norte para que después sea comercializada eh, en el resto del mundo, ¿no? Digo, no, no temen que haya una especie de tapón en algún punto en eso o, o lo entienden como parte de, del crecimiento que haya se ha profundizado más por ser un país más grande con mayor población, digo, no sé. Mirá, sin duda que Estados Unidos, eh, como vos bien decís, fue el encargado de, del prohibicionismo en el mundo y de la esa falsa guerra contra el narcotráfico que lo único que dejó fue un montón de usuarios presos y pocos narcotraficantes con problemas. Eh, sin duda que, que, que esto que vos decís es así y Estados Unidos está siendo uno de los primeros países en regular y, y en cambiar esta misma ley que ellos mismos impulsaron y a su vez están siguen presionando a otros países a, a no avanzar en esta regulación. Con el fin sin que yo también, por lo menos en mí, es un, un, también una opinión mía eh, con el fin de, de eso, de tener ellos desarrollados el mercado para que cuando... Eh, las leyes cambien en el mundo poder ser de punta de lanza en un montón de, de estas con un montón de esas empresas que estos mismos ya tienen ¿no? y claro. no solo no solo Estados Unidos, Israel está avanzando muchísimo en lo que es cannabis medicinal, eh, creo yo también con, con los mismos objetivos. Bueno, Nacho, acá de parte nuestra, eh, nada, más que, más que completo el diálogo y, y la comunicación que tuvimos, particularmente con lo que tiene que ver como Mamá Cultiva Argentina, no sé si, si querés agregar algo más. Estamos próximos a, a la marcha que, que anualmente se realiza desde Plaza de Mayo hasta Congreso pidiendo eh, una ley que, que proteja a los usuarios y que los deje de perseguir. Eh, no sé si querés agregar algo más en relación a esto. Bueno, por un lado invitar a todas las personas que, que les interese lo que estamos haciendo o que estén buscando ayuda eh, por, para entrar en este mundo del cannabis medicinal, los invitamos al Facebook, eh, al Facebook que es Mama Cultivo Argentina, ahí nos pueden en, escribir. Vamos a estar en, realizando un taller informativo este sábado, ¿no? el sábado que viene, el 16, en Capital. Eh, Y bueno, invitándonos a todos a la marcha del 7 de mayo, que necesitamos ser todos, no solo aunque seas consumidor o no consumidor, eh, con el solo hecho de entender de que un usuario o un consumidor no puede ser criminalizado, alcanza como para que vengan a apoyarnos. Eh, y bueno, eso, eso. Y agradecemos a ustedes también eh, el interés en estos temas y la discusión. Bueno, Nacho, gracias, gracias por la comunicación y estamos en contacto para lo que necesiten. Dale, muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Hablamos. Eh... Bueno, escuchamos. Interesante nota. Muy. Sí, sí. Eh, particularmente eh, en esto, ¿no? Eh, generar también, hablábamos de los espacios comunitarios, y colectivos y que a veces se tiene una visión muy sesgada desde los medios tradicionales con lo que tiene que ver con el cultivo de marihuana y se piensa eh, en este tema de que también han, han impuesto a los medios tradicionales, como titularlo como el uso recreativo. Eh, y es verdad que hay un montón de consumidores que hacen un uso recreativo en, en sus hogares y, y en sus vidas, como cualquier persona tiene derecho a decidir eh, qué es lo que consume. Eh, ...y que es lo que decide hacer puertas adentro en su hogar... ...con los derechos y las libertades individuales... ...que siempre desde aquí, desde estos espacios defendemos... ...y queremos que se garanticen... ...pero también es real que gracias a todo este movimiento canábico... ...que se dio en la Argentina y que se da en la región... ...porque esto es un movimiento que viene levantando... ...en los últimos 15, 20 años en la región latinoamericana... Eh, ...ya eh, hay países como Chile como Colombia, que tiene unas estructuras eh, mucho más eh, arbitrarias o tal vez eh, leyes mucho más represivas en un montón de aspectos, eh, han entendido que el cannabis medicinal debía ser despenalizado. Eh, esto está pasando a nivel mundial. Sí, eh... y en Estados Unidos también hay muchos estados de Estados Unidos que justamente está despenalizada. Hemos visto documentales, hartos documentales, en los que muestran cómo familias por ahí súper católicas, digo... Para entender un poco no también y romper un montón de prejuicios y barreras que hacen hacia este tema que es la marihuana, eh, cómo tienen su invernadero en su casa y tienen el cultivo de sus plantas, pero porque también tienen integrantes en la familia que tienen graves problemas de epilepsia, cáncer, Digo, hay muchas cuestiones. Estados Unidos es el país que eh, arrancó hace 100 años con el prohibicionismo, más de 100 años con el prohibicionismo para para con el cáñamo, y no puntualmente por lo que tiene que ver... O sea, cuando uno cree que el prohibicionismo tiene que ver con el consumo eh, de marihuana, la parte psicoactiva, con el porro, mal para, para hablar eh, eh, lisillanamente, eh, la prohibición del cáñamo tiene que ver con... Eh, con muchas otras cosas que no tienen que ver con el con uso un recreativo. Justamente. Con los productos que lo, lo, los derivados del cáñamo tienen que ver eh, con aceites, con... Eh, Eh, tipos de fibras eh, para tela, sí, para tela de fibras para goma, Exacto. para todo, para la construcción. El cáñamo es mucho cosas. más fácil de plantar, es mucho más resistente, no, no, implica, se adapta, se adapta no, no implica la tala de árboles, podría claro, suplantarse eh, el uso que hacemos indiscriminado de los árboles para, para construir eh, hojas, por ejemplo, para el, papel, sí, para el papel y un montón de cuestiones. Pero claro, la industria del papel estaba manejada por algunos presidentes, por las pocas imprentas que había, por las po los pocos diarios que tenían, eh, parece, parece mentira que más de 100 años se siga hablando de lo mismo, pero había un poder, un cuarto po poder manejado por algunos empresarios que eran los dueños de la producción del papel, de los diarios, de las imprentas, y bueno, toda esa industria que se estaba generando alrededor del papel y jornada y, y cercana a algunos presidentes eh, de algunos países como... Estados Unidos hizo que este prohibicionismo se vaya creciendo año tras año y después de la década del 40, 50, se focalizaba con lo que tenía que ver eh, con la prohibición de sustancias para el consumo personal, con lo que hoy conocemos como las leyes de drogas o prohibicionismo del consumo de drogas. Eh, y la persecución a los consumidores, como siempre, porque hay toda una industria de narcotráfico detrás. Pero algunos países como Estados Unidos, como en el caso de Israel, particularmente un aliado estratégico de Estados Unidos, no es casualidad que hayan liberado, desde hace años vengan algunos estados liberando eh, el prohibicionismo y sobre todo en lo que tiene que ver con cannabis medicinal. Y como bien hablábamos con Nacho, claramente esto tiene que ver con... Eh, estados Unidos está viendo que es insostenible a, al corto o mediano plazo este prohibicionismo a nivel mundial y que claramente eh, ya los países empiezan a independizarse en su postura, como fue el caso de Uruguay, de tomar una medida extrema en la cual el Estado se puso bajo el control de, de los cultivos y de la permisión del, del consumo del consumo recreativo y, y de esta industria que tiene que ver no solo con algunas cuestiones eh, textiles del plástico, de los aceites eh, de lo que tiene que ver con, eh, con algunos derivados de, del cáñamo sino también con la parte medicinal para lo que entendemos eh, está buscando forjar una industria que a futuro, como decía Nacho sea punta de lanza cuando se empieza a liberar en todo el mundo y cuando se empieza a, a lucrar con el cannabis medicinal, eh, ellos estar al frente. Claramente estas organizaciones tienen otra postura, que es el carácter comunitario y que esto se pueda realizar de la manera que se está realizando sí, con Mamá Cultiva, como, ¿no? como muchos recursos que, que nos da la naturaleza, digo, eh, el problema es del hombre, lamentablemente, de la especie, del ser humano, sobre qué explotación o qué uso hace sobre ese recurso natural. Porque yo creo que también el prohibicionismo viene por ese lado, viene por, el, por cómo se origina el uso y la explotación de ese recurso natural. Entonces, entendiendo esto que vos decís, Mati, es muy importante la legalización, pero con serias regulaciones, ¿no? Como que es, tiene que ser una ley que sea bien clara con muchos ítems, muchos, muchos, muchos, porque obviamente igual echa la ley, echa la trampa, el día de mañana va a suceder esto que decís seguramente que el cannabis vaya a ser un recurso más que importante para todo lo que tiene que ver con la industria también y con la industria medicinal, por sobre todas las cosas. Bueno, pero en esto, en esto tiene que ver, ya, ya es una cuestión más de, de quienes quieran utilizar el... La legalización para realizar algún negocio ilícito, digo, esto lo, lo deberá regular el Estado, en todo caso, o alguna entidad, pero no es problema ni de los consumidores y no, sobre todo supuesto. de quienes reciben. Digo, gracias a estos movimientos de, del autocultivo, como, como bien se llama, y de esta marcha que se da, eh, se va a dar este, todos los años en mayo a nivel mundial y que.. cada bueno, año, año va creciendo. Exactamente. Convocatoria. Eh, de estos cultivadores surgió.. Eh, la necesidad de llevar a otro nivel y, y salirse solamente del consumo y pasar a la producción de estos aceites. Hoy está, estas madres, este son un grupo que está nucleado en Mamá Cultiva. Pero hay muchos casos eh, en todo el país que son receptores del aceite solidario. O sea, estos cultivadores no solo cultivan para cultivar lo que ellos van a consumir. Sí, que es gratuito, que no tiene ningún sino que de valor de, de su producción. Donan una parte de su producción con todos los riesgos que, que tiene hoy estar cultivando eh, y demás y producen ellos mismos el aceite para solidarizarlo con, con estas familias. Así que bueno, celebramos la penalización de Mama Cultiva. Queremos mil 2011 Ce celebramos Cultiva. Cele Uno, dos, tres, queremos muchas. Celebramos eh, el caso de La Madrid, que está planteando una despenalización eh, municipal para, para eh, la producción de cannabis medicinal. Y, y bueno, esperamos que, que nada, eh, los políticos eh, alguna vez escuchen las necesidades del pueblo y como decían las madres eh, de mamá cultiva, la salud de nuestros hijos, de nuestros familiares, no puede esperar los tiempos de la burocracia y de la política. Así que a cultivar que se acaba el mundo. Waribana, waribana, beraya bebekan Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo De una serie de radios que estamos agrupadas En la Red Nacional de Medios Alternativos Y que frecuentemente discutimos y rediscutimos Todo lo que tiene que ver con este proyecto Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas La semana abre con esta nueva discusión Las cortinas Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo Transparentes como somos nosotros Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndolas Pueden llamar mandando Cortina 1 al 2020 <risa> eh, Y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva Una consulta ...familiar... Eh, ...Irene es la compañera de Julián Boxer... ...el conductor del Enredando las Mañanas de los Viernes... ...que todos los viernes... ...en un momento... Este, te ...toma la determinación de ir cambiando las cortinas... ...yo lo que quería saber es si, si... ...la casa en la que conviven... ...también va cambiando las cortinas... ...o las cortinas de tela, las cambia ah, también... Ah, no, cortinas no tenemos, Che... no, ah, ¿no, no tiene cortinas, señorías? no tenés. Listo, somos, somos el mismo equipo, por Irene... Eso, ...por eso se sacan las ganas con las Exacto. cortinas del Enredando... ...ya está, ahí tenemos la explicación... Porque no hay una sola cortina en toda la casa <risa> Enredando las mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Volvemos con más Enredando Otra las Mañanas. Siempre estamos, estamos volviendo. Aquí, siempre estamos volviendo. Nunca nos fuimos y siempre, y siempre volvemos, es medio raro eso. Exactamente. Bueno. bueno, estamos en un bloque casi como exclusivo contra la mega minería. Tenemos eh, información sobre dos provincias, tanto de San Juan como de Catamarca. Eh, anoche, haciendo el programa de La Retaguardia con Euge y Confer eh, salió la entrevista que le realizamos a, a Natalia Vargas de Radio Cosmos, eh, en el cual no, nos contó sobre, lo, sobre bueno, lo que ya la mayoría conocen, eh, el más de un millón de, de litros de solución cianurada, que se volcaron sobre los ríos de Hachar en la provincia de San Juan. Eh, esta compañera de Radio Cosmos nos contó un poco sobre lo que está sucediendo con la causa, eh, así que si te parece lo podemos escuchar y después seguimos con otra nota que tenemos pactada con compañeros de Tino Basta. Vamos. Natalia Vargas es periodista de FM Cosmos, una radio eh, alternativa de allí, de San Juan. Eh, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida buenas aquí noches, a la retaguardia. Fernando y Eugenia buenas noches, contigo. Buenas noches, chicos. Eh, es para robar tranquilamente. Todo aquel, que lo quiera, todo aquel que lo quiera robar, tranquilamente lo puede sacar. Para eso es. Perfecto. Entonces tomamos este saludo como un pedido de permiso. No, no, perfecto. <risa> Sáquelo, sin permiso. Muy bien. Eh, bueno, a ver, este si lo. Bueno, Esperá, Nati, intento yo por acá, a ver si General. podemos escuchar una. No, le decía a Nati nuestra operadora que también se llama Natacha. Eh, si, ah, le decimos Nati, pero se llama Natacha. Eh, vamos a escuchar eh, una parte del audio de la conferencia de prensa de Robert Monan. Soy el <risa> Soy hijo de un abogado sometimes in a way that's different than a, simply as a hydrogeologist or a geochemist no o, o all of the opinions that we heard were the opinions of the company about the spill we saw almost no data No hemos visto prácticamente nada de information. Now, part of the reason is because this has become uh, a legal dispute. En parte porque esto se ha convertido en una disputa But the derrame occurred in September of last year. Pero el derrame ocurrió septiembre del año pasado. Um from what I can see there is almost no detailed data on the chemistry of the the derailment during those six months. Visto, no eh, de so, to me the most important issue was uh, during the visit. El, el visita, is, to, is to see see some actual data. Ver, eh, data on the chemistry of bill, so, the spill the volumes química. of the spill. Ver información verdadera, qué difícil que es eso. en La Argentina, en muchos casos, pero centralmente cuando hablamos de, de minería. Eh, Natalia, ayúdanos a contar eh, quién es Morán, qué anduvo haciendo por él. Sí, eh, bueno, como ya los había saludado, sí. Eh, a ver, es importante eh, lo que él dice, ¿no? Eh, ¿no? No tuvo acceso a todos los papeles que él quería, ¿sí? Eh, ese mismo día, que es interesante esto, porque ese mismo día que él hace la conferencia, horas después, eh, a ver, es muy chistoso también, eh, salieron corriendo todos los medios de, de comunicación que, riven, que reciben pauta de la minería, a ver, ¿qué dicen los de Barrick? Y los de Barrick decían, no, él no tuvo acceso a los lugares que porque no los pidió, o sea, estaban eh, contraponiendo todo lo que él decía, y el mismo Morán, que es un hidrogeólogo de 45 años de trayectoria. Él mismo decía en la conferencia, seguramente de todo lo que yo diga saldrán a decir las mineras todo lo contrario. O sea, él mismo ya estaba haciendo futurismo de lo que iba a suceder horas después. Claro. Él, de verdad, él no tuvo acceso a todos los papeles que él necesitaba ver. Uh -huh. eh, Barrick le, le dio a ver papeles donde no había nada contundente, donde no habían cifras, Eh, ...y lo, lo que era verdaderamente importante ya estaba supuestamente enviado a Casanelo. O sea, él no pudo ver todo lo que quería ver y no pudo acceder a todos los lugares que él necesitaba ver... Sí, no es porque él se le antojara ir a tal o cual lugar, sino que él necesitaba ir a esos lugares y no lo dejaron ver. En y aquella es, él, él se presentaba como perito de parte, en este caso. Claro, pedido por la gente de, de Hachal, uh -huh. pedido por ellos, por el, por el pedido de la asamblea de, de Hachal. Uh -huh. Ellos eh, contactaron con él, obviamente esto viene desde septiembre del año pasado... El nombre de él y el nombre de Pizolón es el que estaba rondeando entre ellos. Obviamente se se decidieron por Morán y bueno, obviamente Morán eh, vino por el requerimiento de ellos, obviamente. Eh, obviamente tuvieron que pedir que Casanelo lo aceptara. Es más, eh, peligraba que Morán subiera porque la gente de Barry que había enviado... Eh, un pedido a Casanelo, es más, eh, dentro de la, de la entrevista está esta aclaración que lo hace el abogado Arancibia, donde yo le consulto, es verdad, este rumor de que Morán eh, corría peligro de, de, de subir, me dice sí, es verdad, se hizo un pedido por parte de la empresa, pero obviamente Casanelo no le dio lugar. Uh -huh. Uh -huh. Y mmm, la causa, digamos, más allá de esto que intenta in impulsar los asambleístas, la causa está avanzando más y, incluso aportando el dato, eh, de, de los imputados que son no los empresarios, sino algunos los de los de los trabajadores, ¿no? Claro. Sí, a ver, eh, de avanzar a ver, la gente de, de por lo que se nota Eh, están esperanzados, están esperanzados de que la barrick cierre, sí. Tenemos dos versiones muy fuertes, donde Casanello dice sí, vamos a cerrar, y por otro lado que la gente de Barrick dice no, no vamos a cerrar nada. Ellos están centrados y están bastante firmes diciendo no, no vamos a cerrar. Eh, a ver, si vos eh, en este mundillo de lo que es la información de Off the Record, muchos te van a decir no, esto, esto es, esto es político. No no van a cerrar, ¿por qué? Porque no les conviene políticamente Uñac, no le conviene, más allá que Uñac está haciendo visitas a Hachal, eh, haciéndose el bueno, porque recordemos que Sergio Uñac, que es el actual gobernador de San Juan, era vicegobernador de José Luis Gioja. Uh -huh. eh, él ahora supuestamente se preocupa por Hachal, pero me hubiese gustado que en su momento él hiciera una visita. Obviamente que esto es como diciendo... Eh, calmémonos, yo soy bueno, pero obviamente todo esto es político eh, esta situación que está viviendo la gente Hachal a ver, yo sé que la gente Hachal está sin agua si, ¿sí? les cortan el agua, un día les dan, otro día no eh, esto es una donde ellos son rehenes de un intendente que es del PJ uh -huh. fue elegido por el pueblo pero lamentable son rehenes de ellos son uh -huh. rehenes de este gobierno que obviamente tenemos donde nos, todavía nos manejan, la, nos manejan el día a día, nos hacen el diario Viste que se lo hacen en el diario, nosotros nos hacen el diario. Uh -huh. eh, y, y bueno, el que quiere creer, que crea, ¿no? Pero la contaminación existe. Morán eh, lo dijo en varias oportunidades, eh, existe. sí eh, Tocó el área periglacial eh, se ven rocas con uranio, eh, dice que es imposible que no exista contaminación. Pidió a todo el pueblo sanjuanino que eh, no nos centremos solamente en el cianuro, sino que hay otros elementos, otros metales pesados, que son los que son eh, graves para la salud y que son los que están contaminando. Dijo algo muy claro y muy simple. Eh, desde el primer momento en que se revienta una roca, existe contaminación. El gasoil, todo lo que es la maquinaria. Dicen, ¿ustedes se imaginan la cantidad de litros y litros de gasoil que se necesitan para trasladarse? Dice, bueno, eso es contaminación. El agua superficial y subterránea están complicadas, ¿sí? pero no dio detalles, recordemos que son trece puntos de los cuales Morán no podía darlos en conferencia de prensa, eso es lo que pidió Casanelo, claro. Casanelo después de recibirlo a él y bueno, obviamente analizar todo esto y seguramente que por el tema de Cristina Fernández de Kirchner esto se va a atrasar, supongo eh, cuando él pueda llegar a un a un punto donde lo pueda ver, lo, vamos a enterarnos todos de qué es lo que Morán decía claro. nos dio pautas básicas contaminación existe Existe, porque dice, toda minera que se dedique a esto, contamina. Dice, en Canadá, de donde viene Barry que él comentaba, en Canadá, esta actividad no se hace en las áreas urbanas, se hacen en los lugares alejados, bien alejados, y si hay pueblitos, son pueblitos que viven como si fueran tercer mundistas. Esta es una palabra que quedó eh, muy fuerte, eh, donde él explica que las mineras eligen los lugares... Eh, donde las leyes son endebles y donde eh, no existe a ver apertura a la información como él decía y como decía recién si la bar no no dice lo que hace obviamente eh, todos vamos a estar pensando y él mismo decía eh, hay una situación donde si ellos ocultan información la gente empieza a imaginar y obviamente Si vos no sabes de algo, empezás a sacar tus propias conclusiones. La empresa siempre omitió información y siempre la va a seguir omitiendo, dice. Uh -huh. Siempre va a ser un secreto. Eso eh, lo, lo lo importante. Y además el agua, obviamente. Que claro. utiliza cantidades inmensas de agua la la minera. Él se encargó de decir en la conferencia que no era un, un antiminero, digamos. No, dijo exactamente. Él en todo momento... Eh, en en, en esta hora 10 que dura el audio, en todo momento él decía, no soy antiminero, no soy pro minero, trabajé para la para mineros, trabajé para empresas mineras, trabajé para pueblos originarios, eh, trabajé para gente que sufre contaminación, yo soy neutral, dice yo, a mí me llaman, para mi trabajo soy independiente. Eh, llaman para hacer algo, yo lo hago dice No no no estoy de parte de nadie dice uh -huh. eh, Yo voy a decir lo que corresponde Bueno, imagínate, ¿no? una persona como él con 45 años de trayectoria Obviamente que está más allá del bien y del mal uh -huh. eh, Aclaró su situación con Greenpeace Dijo que no, yo no trabajo para Greenpeace Hice trabajos para Greenpeace, pero en ningún momento En ningún momento yo eh, soy de Greenpeace Eh, exactamente explica Y como te decía antes de la llamada Que tenemos ahora al aire eh, Dijo algo muy claro Dice, hagan algo porque yo me voy Dice, ustedes son los que se quedan Ustedes son los que tienen que hacer algo claro. Porque todos veíamos Y todo se presentó a Morán Como la salvación del mundo En realidad la salvación del mundo Está en cada sanjuanino Que pelee por esto Porque la contaminación nos afecta a todos Nos afecta a todo San Juan Y todo lo que se contamine en San Juan llega a todos, a todos, porque estamos todos conectados. Es así de siempre. Uh -huh. Natalia, gracias. Te tomamos prestado, robado el audio no, para. No, no, tranquilo. Ah, para eso está. Para Ahora, subirlo. Es importante, sí, Fernando. Sí. Eh, eh, la difusión no importa quién la suba. Eh, la difusión es importante porque mientras más las personas tengan acceso a la información, eh, menos van a salir ganando las mineras y todas las personas que trabajan para las mineras, abiertamente o encubiertamente. Todos tenemos que tener acceso a la información. Uh -huh. Y eso siempre lo pido. ¿Por qué? Porque cuando ocultás cosas, ¿quién gana? La minera. así. Bueno, escuchábamos la nota que realizaban ayer en la retaguardia con la compañera Natalia Vargas de Radio Cosmo San Juan y lo que tenía que ver, bueno, una noticia para quienes seguimos eh, la lucha contra... Eh, la megaminería eh, eh, un, una situación en particular que tiene que ver con la causa de la contaminación eh, en Hachal eh, y, un, y un hecho eh, importante que tenía que ver con este perito Robert Morán que que bueno eh, el Abardik era quien estaba tratando de prohibir su intervención en la causa por bueno, el prestigio que que lo precede al trabajo que viene realizando Eh, en un montón de otros eh, espacios donde las mineras han contaminado eh, entonces al tener eh, una importancia y una relevancia de carácter internacional eh, la Barrick trató de, de, bueno, de, de, de, de que no suceda el peritaje de Robert Morán sí lo hizo, obviamente no puedo dar detalles porque eh, está todo relacionado con la presentación que se hizo en la causa que investiga la contaminación de, de los ríos en Hachal y, y bueno Básicamente, más allá de, de, lo que, de lo que den por cuenta eh, los peritajes, lo que tenga que ver con el análisis eh, eh, geológico y, y lo que tiene que ver con el análisis de, de, de las napas de agua, eh, ahí hablaba claramente en la conferencia de prensa y lo, lo explicaba bien la compañera Natalia, toda la situación. no Desde el momento en que se instala una minera, eh, ya es demencial la cantidad hasta de gasoil, de diésel que utilizan las máquinas para trabajar y todo eso ya empieza a, a generar en ese espacio eh, todo ese trabajo eh, que no para de las máquinas empieza a generar una contaminación ambiental que después claramente con estas eh, sopas que le llaman, ¿no? ellos que tienen que ver con las sopas que, que llevan materiales como el cianuro que se utiliza para para contrastar y generar un reactivo en la búsqueda de, de algunos metales preciosos y, y de otros, eh, eh, nada terminan utilizando más de, del 80% del agua potable de esas regiones y, y el escaso 20% que puede quedar para, para el consumo de la población de, de esa región eh, termina eh, con altas dosis de contaminación que llegan a durar hasta 200 años esos residuos. Todavía pasa en la Argentina y en otros lugares del mundo, minas que han estado cerradas eh, por más de 50, 100 años, siguen desprendiendo eh, materiales contaminantes y tóxicos que siguen contaminando las napas de aguas. Entonces el, el daño es casi irreparable eh, y, y es un daño nada que atenta contra todo el ecosistema, contra la vida de las personas que están ahí, contra la producción, con, con lo necesario que es el agua para que en una región se pueda producir eh, desde lo ganadero hasta lo agrícola, la vida humana misma que necesita del agua para, para, para continuar, se ve eh, en jaque y puesta en jaque por el uso eh, abusivo que tiene este estilo de minería y destructivo como lo es en la mayoría de los casos eh, la minería ¿no? cuando uno habla de minería hay que borrar la imagen esa de, de los túneles del de, de obrero que da con, con el pico y, y la pala extraer eh, los minerales en carritos eh, como veíamos en películas viejas, eso no existe más y el proceso hoy eh, trabaja con millones de litros de agua, de agua natural, de agua potable de de agua que debería ser protegida eh, de estos espacios, que son casi eh, de, espacios de conservación ya en sí mismos, que al estar cercanos a, a, a las zonas donde van a ser explotadas las minas, terminan siendo utilizados para este proceso y, y claramente eh, contaminados, como bueno es prueba de, de, de, la, de la conferencia que daba Robert Morán y después lo que nos contaba la compañera Natalia Vargas de Radio Cosmos, Eh, de San Juan. Vamos a, a ir con un temita, tenemos eh, otra nota que tiene que ver con, con la minería eh, y, y lo que viene pasando en la Argentina, en todos los pueblos que están en lucha y están tratando de contrarrestar esta, esta embestida de estas multinacionales extractivistas, eh, y bueno, estamos por hablar con alguno de los autoconvocados por la vida, una asamblea de Tinogasta, que está peleando y que en estos días ha logrado presentar un anteproyecto de ley para prohibir eh, todo lo que tiene que ver con, con la mega minería y con eh, algunos usos en particular de estos productos. Eh, eh, teníamos pautada la, la comunicación y ahora no, no nos estamos... Vamos a ver si logramos hacerlo. No estamos pudiendo comunicar, así que vamos a ir con un tema y de última pues volvemos con otro tema, todavía nos queda... Nos queda media hora de programa. Queda tela por cortar. Int intentaremos se hasta, hasta, último, hasta el último minuto poder lograr la, la nota con los compañeros de Tino Gasta. Así que no te vayas que ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Tengo uno en casa. Me Rafa este, este, este, este... Un requinto el, este, con papel, un papel se llama el tema. <ouais> lo well, que tenés en casa, digo, eh, eh, después lo llevás. ¿Para lo que tenés en casa? No, lo que tengo en casa, que tengo en casa, le falta la bombita de este lado. Ah, entonces le tengo que poner un papel <recipes> de este lado. Ah, yeah. no, <risa> no, ¿no, no, no, no, tengo, tengo, sí, tengo. Bueno, yo tengo este. Sí. No lo uso, pero digo, tengo. Bueno, te voy a hacer un parián. Vamos. ¡Pum! Voy a contarle amigo que no puede soportar Estar más de cuatro días con su gente sin fumar ¿Y qué va a hacer si él es así? Si alguien lo juzga ya se puede arrepentir Tiene un bonito cuelgue con su vida y los demás Pero sube la rabia cuando tiene que escuchar Que no es así que debe ser Que hay otra forma de empezar a envejecer Yo lo conozco hermano y tiene fuerza en su humildad Pero es jag de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar.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 Así que voy a. Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Por eh, esto nada? ¿Quién, con... ¿Quién, <risa> cree? ¿Quién, <risa> ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a TV que no va claro. a hablar? Dice yo no que... dije que no voy a hablar, yo dije Voy a intentar no hablar, podés hablar podés demasiado. El... Pero por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. las eh, palabras te duelen las palabras. ¿le duelen, poeta, palabras? Le duelen las palabras. <risa> hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para, para los sobrecitos de azúcar, que ¿sí? Sí. Eh, eh, cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. Como para, un, para un separador. Hay esa, palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, eh, eh, duelen las palabras Fernando, te esta mañana de poesía.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 A la mañana es diferent días y acá por suerte Una mañana hacer... más de miércoles desde Córdoba iniciando... Este... Y seguimos y en enredando las mañanas. mañanas este día... Lluvioso, Muy buenos días a la todos los que la... se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las especialmente Mañanas... especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene... Que sí, va sí, a ser sí, más que necesario sí sí totalmente totalmente Es 14 de abril, enredando las mañanas aquí desde el estudio Víctor Basterra en la Retaguardia el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, bueno valió la pena en la producción eh, le queman los dedos a Natacha ahí que estaba Eh, buscando la comunicación y como les decíamos uno de los temas que íbamos a tratar en el día tenía que ver con, con algunas eh, noticias que se vienen dando esta semana en relación a, a la mega minería y la lucha de, de, de varios eh, pueblos de, de algunas provincias eh, argentinas, escuchábamos la nota que ayer le realizaban a Natalia Vargas de Radio Cosmo San Juan eh, en relación a, a la intervención del perito Robert Morán en Hachal y bueno, particularmente el tema, otro de los temas que queríamos tratar hoy eh, tiene que ver con eh, Tinogasta, eh, pueblo de Catamarca, que bueno, esta semana eh, eh, ha tomado estado parlamentario el anteproyecto de ley. Eh, que está promoviendo y, y, bueno, y militando eh, Autoconvocados por la Vida, una, una agrupación eh, de allí de, de Tinogasta, un anteproyecto de ley que básicamente eh, busca prohibir la minería metalífera en todo el municipio, eh, se apoyó todo este trabajo con 2.500 firmas y bueno tiene tres eh, pedidos fundamentales, que es la prohibición de la minería metalífera, la prohibición de la explotación minera de uranio y la prohibición de los reactivos que se utilizan para la mega minería, como por ejemplo hablábamos antes eh, del uranio. Y bueno, para hablar de, de toda esto, esta situación y, y de la presentación del anteproyecto, eh, estamos en comunicación telefónica con eh, Roberto Lovera, de Autoconvocados por la Vida. Roberto, buen día. Matías te saluda. Buen día, mucho gusto. Es un placer poder estar en contacto y poder plantear al resto del país qué es lo que pasa en estas provincias un poco alejadas de los centros. Bueno, es, es, es un poco la, la idea y el espíritu de, de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que eh, sale de lunes a viernes por las mañanas de diferentes radios del país y lo que busca es federalizar la información y bueno, esa, esa información que a veces los medios tradicionales eh, no nos cuentan o nos, o nos cuentan a cuentagotas o como la quieren contar ellos, tratamos de que de que las voces de los protagonistas eh, tengan lugar y, y aire y, y se pueda circular la información. Bueno, Roberto, ¿qué, qué tenés para contarnos de, de este anteproyecto que, que tomó Estado parlamentario? No sé si fue esta semana eh, que, que lograron eh, esta situación. Sí, justamente este, nosotros hace nueve años que venimos... este conformando este grupo de trabajo y de lucha contra el tema de la min minería acá en el departamento de Tinogasta, en la provincia de Catamarca. Y bueno, eh, consideramos que uno de los pasos que era necesario era involucrar un poco más a la población y pedir el apoyo para la presentación de este proyecto, solicitando en el área de la jurisdicción de Tinogasta la prohibición de los puntos que ya puntualizaste es recién, la megaminería metalífera, la de uranio y torio y la de los productos químicos que se usan para este tratamiento eh, bueno eh, el martes eh, entró, o sea esta semana, el martes, entró oficialmente ya el Consejo Deliberante pasará a comisión, esperemos a ver qué, qué planteo van a hacer ellos, qué resolución van a determinar. El pueblo es muy consciente de lo que se ha planteado, por eso se ha conseguido en una comunidad chica el aval en poco tiempo de 2.500 firmas para que esto nazca por una iniciativa popular, lo hemos querido independizar de algún apoyo político de algún concejal para que se deje de especular con esos temas y que sea la comunidad la que le pida a sus representantes la participación y el compromiso en función del bien común. Claro, esto, este trabajo que vos decís eh, en, es fundamental para, para bueno, ponerle el valor y el acento que corresponde, no como decís vos, si no parece siempre que, eh, como, como tratan de, de vendernos los grandes medios o le venden al resto de la población, de que son activistas, son grupos minoritarios como una especie de, de rebeldes que quieren ir en contra del sistema y en realidad esto es una situación de vida y que atraviesa y que tiene que ver con todo el pueblo eh, del departamento de Tinogasta y, y, y, y de, de toda la región, de todo el, el país. país, claro. claro Fijate vos que generalmente cuando se habla de minería, se habla de minería y cianuro, nada más, y loquitos sueltos, rebeldes, así que se plantean. Pero eh, en conceptuándolo al, al problema de fondo, esto es una política que llevan las empresas mineras Y, y toman al Estado, al cuerpo político y al gobierno como rehenes y los someten a sus decisiones. Acá hemos visto en cada lugar donde se instalan estos emprendimientos que el Estado cede su función, cede eh, la, en parte lo, lo de la educación, lo de la salud, la ayuda social y se la cede a estas empresas para que puedan conseguir el apoyo social, la licencia esa determinada, para que hagan la función que debe hacer el Estado en cada comunidad, se la ceden a ellos y actúan en esa forma, incluso eh, comprando voluntades y llevan a la división de los pueblos. Entonces, esto no es solo esa contaminación que se habla del cianuro. Claro. Es mucho más grande la contaminación, porque se contamina la educación. Hay provincias incluso que están mal, han alterado los manuales de geografía porque algo decía algo de la minería que contaminaba, entonces esto está malo, hay que cambiar ese tema de la educación. La, se actúa sobre la justicia misma, se actúa manejando el tema del agua para la producción, desarticulando los pueblos, se actúa sobre la justicia misma, acá se actúa hasta sobre la parte de la iglesia, El, el, ahora ha cambiado un poco el pensamiento de este actual obispo por los lineamientos que tiene del Papa, pero si no antes eran los promineros mayores. Claro. Fíjate, vos en qué forma se, se genera esta, esta dispersión de todo el accionar que tiene sobre un pueblo. Entonces uno llega a perder la paz, perder la tranquilidad, porque quienes están pensando un poco distinto a lo que piensa el gobierno se sienten amenazados, se sienten perseguidos, hay divisiones en las familias porque se compran voluntades. Entonces es un tema muy grande, muy preocupante y muy grave. Y finalmente, quien termina, este de una vez que se llega a instalar esto, el responsable actúa sobre el tema del agua, y ahí es cuando se termina la proyección de vida de cada comunidad, porque es una competencia tan grande entre alguien que quiere tomar el agua para un emprendimiento, y un pueblo que quiere subsistir de su vida y su producción por el tema del agua. Entonces es muy complejo el tema, y a veces este, estos debates se prohíben hasta en los mismos lugares, en las mismas escuelas, y se persigue a la gente que habla. Claro. Mira, ahora vos estabas hablando ¿no? de, de esta... Es, eh, me, me pareció es eh, súper interesante la, la visión y el concepto de la, que la contaminación no solo va en lo químico y en lo que tiene que ver con el agua, sino la contaminación social que hacen estas empresas en, en los pueblos y cómo van generando esta ruptura. ¿no? Y hace poco, estos días, estaba leyendo una nota eh, de Córdoba que, bueno, con todo el tema eh, de la lucha que hay ahí ambientalista con el tema del glifosato, con el tema de Monsanto, y, y eh, están eh, llevando a docentes a capacitaciones eh, que tienen que ver con las industrias agroquímicas, en donde intentan eh, enseñarle a los docentes que que estos agroquímicos como el glifosato no son dañinos para, para el cultivo, ni para la tierra ni para el consumo humano, ¿no? Están como adoctrinando a los docentes para que tengan esta bajada y empezar a quitar de, desde ese lugar, como decías vos, de la educación, empezar a quitar esa visión de, de, de nada, de que los químicos son malos en todo sentido, en la utilización eh, de lo que tiene que ver con la tierra, con el agua, ¿no? Con los elementos que consumimos día a día y como decís vos, Con esta defensa de los recursos naturales para la proyección de, de tener una población o un pueblo o una comunidad autosustentable, ¿no? Es perverso lo que se ha hecho en Córdoba con el tema de la ley de educación, donde aparte de llevar a los docentes, donde aparte de presionar en las universidades, donde aparte de desarticular y desacreditar el caso de Montemay, a los que trabajaron en ese tema, cuando se hizo la modificación de la ley de educación, que se hizo en el verano cuando los estudiantes estaban ya fuera de sus actividades, de sus escuelas, porque uno de los temas era ese, llevar a las pasantías a los alumnos a este tipo de empresas para hacerles esos lavados de cabeza que le están haciendo. Entonces es muy grave esa incidencia. En la misma forma que actúan ahí con el glifosato, estas grandes empresas multinacionales, las mineras operan exactamente igual. Se, se incrustan, buscan ramificarse en en todas las áreas de esta educación, en el tema salud, caen en las escuelas regalando una cosa, van al hospital, llevan una una ambulancia, o vienen con algunos productos como los salvadores de la vida. Claro. Sí, bueno, en, en el marco de un estado, de un estado ausente, ausente eh, empiezan a tomar roles con estas pequeñas dádivas que en realidad... Eh, tiene que ver de, de, con una situación que es momentánea, porque esto en el corto a mediano plazo estas empresas una vez que logran el cometido que logran extraer, explotar y contaminar todos los recursos naturales desaparecen y los pueblos quedan olvidados, como ya ha pasado en, otros, en otras provincias que, y, en otro, y en otros pueblos esto es histórico de, en, en lo que tiene que ver con el extractivismo eh, de, la, de la mega minería ¿no? digo, no eh, Claramente hay un Estado ausente que no promueve ni promociona las economías regionales, las economías locales, en donde debe haber un apoyo para que esto suceda y, y para que la población pueda dedicarse a trabajar su territorio y no depender de, de las dádivas de las multinacionales. ¿no? Por, por eso este, es necesario que se conozcan estos temas, que se pueda trabajar en eso para que la gente este, entienda cuáles son los planteos formales de lucha donde se, están los estados ausentes y donde se los dejan que articulen sobre las poblaciones llevando las divisiones sociales. Eh, esa penetración es muy grave y muy peligrosa. Pasa a donde hay minería, a donde está el glifosato, o a donde está el tema del petróleo, porque También. fíjate hasta qué punto se llega que con el tema de Vaca Muerta no han podido todavía saber qué convenio se ha hecho con esa empresa. Lo mismo pasa acá en Catamarca, que ha entregado con bajo el Durazno la provincia a la empresa minera y ni a la Cámara de Diputados le dan. Acá hubo un fallo judicial con el tema Vaca Muerta y no se conoce. Y los señores de IPF dijeron, no, esto no lo vamos a dar a conocer. Entonces, eh, hay, hay tal el grado de compromiso y tales cosas raras en todos estos convenios que no se muestran y se viven escondiendo permanentemente sí, y bueno, nos exponen a eso. Claramente cuando están ocultando algo eh, de tamaño y denuncia, porque el, el tema crucial en Vaca Muerta es que ya se sabe, ya se, se, se filtró y se conoce de que... Eh, parte de la extracción se planea hacer con lo que se conoce como fracking, que en esto bueno hay contados, inf información en las redes sociales y demás. Y ya, hay y, prohibiciones en distintos lugares del mundo ya. El, claro, no digo, el, el caso me parece más fuerte tiene que ver con eh, Ecuador, que Correa es uno de los impulsores sí. en contra del, de, de este tipo de... De, de extracción que tiene que ver con el fracking que ha contaminado eh, parte de las selvas nativas eh, y, de, y de un montón de territorios de pueblos originarios que han quedado eh, anegados porque, bueno, eh, eh, digamos termina esta extracción, esta especie de, de explosión de agua que hacen en, en las napas eh, más inferiores de la tierra para poder extraer petróleo ya desde de, de lugares impensados, termina generando eh, después una contaminación total de la tierra, napas que empiezan a, a proliferar de la tierra y a contaminar los terrenos que antes eran eh, naturales, vegetales, que tenían que ver con, con el cultivo, y hasta en el caso de Ecuador hay, hay, un, hay un juicio ganado en, Eh, en la justicia norteamericana. Ecuador le gana a, a la empresa que relacionaba a Chevron, que era la, la, la, que, la, que, la que estaba haciendo las extracciones con Fracking, le termina ganando eh, un juicio en la justicia norteamericana. Entonces, digo, ya con ese precedente me parece que... Eh, encima... Un, decime, decime Roberto. Sí. Encima de todo eso, esa empresa es la que está metida en vaca muerta, ahora sea, claro. El Estado Nacional tomó el convenio con Chevron. Claro. Con todo el antecedente... Mundial que tiene de lo que ha hecho, vinieron a darle la mano y decirle, señores, acá tienen esto. Totalmente, totalmente. El trabajo nuestro que del tema de solicitar la prohibición, porque consideramos que una vez que están radicados los emprendimientos, ya el daño que este dejen es irreversible. Y lo peor de todos es que cuando terminan queda lo peor, porque el cierre de mina y el cuidado de lo que queda, eso ya hace... ...daños por cien, doscientos o muchos más años... Claro. ...eso es lo más grave que dejan estos emprendimientos... ...por eso consideramos necesario la información... ...y la, ir por la prevención de estas cosas... ...dijiste clarito lo que ha pasado en Ya ...y alrededor que trajeron, dijo, acá han dañado los glaciares... ...acá se trata en definitiva de defender el agua... ...que es defender la vida, defender la vida de las personas... ...y defender la vida en la producción para la subsistencia en estos proyectos de vida que realmente sí, ahí se puede decir, son sustentables, no en un proyecto que en 30 años te rompe todo y deja todo muerto. Bueno, Roberto, eh, desde acá agradecerte por la comunicación, eh, decirles que claramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos es un tema eh, continuo en nuestros espacios, en nuestras, eh, en nuestras radios y nuestros medios comunitarios eh, que vamos tratando eh, de seguir y de, y de comunicar y bueno, desde ya tienen nuestros canales, canales de comunicación abiertos para, para comunicar lo que necesiten y lo que quieran y nosotros vamos a estar siempre ahí atentos para, para ir contando lo que va sucediendo semana a semana y para ir apoyando Estas iniciativas que claramente eh, estas leyes que protejan eh, los recursos naturales de las poblaciones eh, deben ser eh, un ejemplo a tomar a lo largo y ancho del país y después debemos ir por los, las cuestiones Eh, también primarias pero que tal vez son aledañas, que tienen que ver con esto que hablabas eh, de la educación de forjar una educación con respecto a esto de empezar a educar a, a nuestros hijos que si el Estado no lo quiere hacer desde las escuelas, debemos buscar nosotros los medios eh, como familia, como pueblo como participantes activos de nuestra comunidad de generar estos espacios para, para que nada, para que esta información circule y para que nuestros hijos y si los hijos de nuestros hijos puedan, puedan seguir eh, teniendo Eh, estos conceptos y estos ideales claros que tienen que ver con la defensa de nuestros recursos naturales y de la vida misma. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes poder este, esto, este tiempo que se pueda hablar así en, con esta claridad total y no quedar con el cuento de que es el glifosato, es el cianuro y nada más. Yo quisiera pedirles por favor por privada si podemos hablar un minutito para solicitarle algo y muchísimas gracias y buenos días a la población. Ningún problema, Roberto. Un abrazo. Gracias. Escuchábamos a Roberto Lobera, parte del colectivo de Autoconvocados por la Vida. Eh, allí es el colectivo que está trabajando en Tinogasta, en la provincia de Catamarca, y que esta semana ha logrado que tome Estado parlamentario una, el anteproyecto de ley que busca prohibir la minería metalífera en todo el municipio. Eh, se acompañó este proyecto con la juntada de más de 2.500 firmas. 2.500 firmas en una población muy chica, que significan, significan eh, un número muy grande para ese, para, para ese pueblo. Y, y tiene tres pedidos básicos, ¿no?, el anteproyecto. La prohibición de la minería metalífera la prohibición de la explotación minera de uranio y eh, la prohibición de, del uso de los reactivos, eh, como por ejemplo el más conocido que es el uranio, que son los que terminan contaminando y envenenando las aguas y, y, y las napas eh, acuíferas de, de estos pueblos. ¿no? La verdad que clarísimo el testimonio de Roberto y bueno, no te vayas que vamos con un tema Y volvemos con el cierre de este nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A nuestro cielo, la humanidad pensando solo en el dinero. Ya costa de ello la vida exterminan, desmantelando a la pacha sin importar lo que siga. La vida es más preciosa que tu maldito oro. La vida vale más que tu maldito negocio. Cuido de la pacha porque ella me dio todo a mi, junt mis amigos, todo ese tesoro hermoso. Oh oh uh, oh, sea la vida. Le digo no a la megaminería. Oh oh oh oh si la vida, a la pacha curemos las heridas. oh oh oh oh oh oh oh no. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Desalojos y etnocidios Libertad e igualdad Es lo que pedimos No podemos olvidar La indiferencia estatal, justicia para el hermano muerto bajo el puño policial, acampe y corte de ruta nuestras exigencias vas a escuchar nuestra tierra no la vas a arrebatar, el espíritu es fuerte, no lo vas a derrotar arte y esperanza es lo que traemos, busco que me escuches, esto no es ningún lamento es el grito nativo de tu tierra, a estar oído Sordos a nuestras exigencias Se llena la boca con los derechos humanos Pero de esta parte de la historia se han olvidado Mientras haya hambre e injusticia Nuestra resistencia seguirá de pie Oh, oh, oh Si a la vida Duro le piedra. digo no a la mega minería oh, social estamos es en el cierre, así. apuradísimo bueno, una eh, notita de color, generalmente eh, quienes habitualmente realizan el reando de las mañanas de, de jueves de aquí de, desde la retaguardia eh, hacen alguna especie de, de efemérides o alguna lectura de noticias del día eh, eh, buscando datos que tengan que ver con la fecha en particular que toca Y particularmente hoy, 14 de abril, cumple 127 años el barrio de Mataderos El barrio en donde estaba ubicada eh, la retaguardia Así que a todos los que nos escuchan aquí el sonalmente El glorioso barrio de Mataderos, la República la República de, de Mataderos, Mataderos la, la anteriormente llamada la Nueva Chicago ¿eh? ¿La Nueva Chicago por qué? Por todo el movimiento industrial que se desarrollaba en la zona Eh, la piedra fundacional del barrio fue en eh, 1889 la, la colocación de, de lo que era el matadero Que después le terminó dando nombre al barrio Así que bueno, eh, nos vamos a, a despedir de esta nueva emisión sí, del la Enredando y, las Mañanas Sí, contentos del lindo programa que hemos hecho Sí, estuvo bueno el programa. Muy bueno. Todo muy bueno. Y nos vamos con un tema alusivo al cumpleaños de Mataderos a nuestro queridísimo y hermoso y bravo barrio. Algo tenés que decir, Mati. Nuestro cierre de siempre que no lo dice nadie, pero ¿cuál es? Vamos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares siempre. ¿Crupi de ruleta rusa, cuafre de tapa de inodoro Gato por libre te agarró de prevenido. Por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miraya y eva pero barrio, y al caminarlo, el viento te va silbando un tango con padrón. Sus calles y su estilo tan soberbio Y créeme que no miento Se te endurece el corazón Matadero Barrio de carnicero Cuna de la muerte Infierno de cordero Matadero Donde tanos y gallegos Guapos y malevos Marcaron su tradición Matadero No vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud No te asustes la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, sin alguna confusión. Porque yo del barrio ya vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. El canijita sabiendo que miente te grita con rabia la primer fusión. Que tu mundo da vuelta a la manzana, y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es pa' los sordos, y la jaula es pa' los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo, y a veces no. Y mátale. Barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos, mataderos. Donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición, mataderos. No vengas para este barrio porque si peca de otario te hace perder la salud y no te asustes la gente del barrio buena el respeto a ley primera solva alguna confusión el matadero todo tiene su precio es que no pagan por eso Me dan la cuenta de Dios Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina RNMA La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina podés escribir a rnma.org.ar